Onda Madrid. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato. Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo estamos? <ríe> Primero de mayo, el día de los trabajadores. Y los playeros estamos aquí como los primeros trabajadores. Sí, sí, sí, sí. Al pie del cañón. En la Sintonía de Onda Madrid 101.3 106 FM. El programa redondito, el 575, 575. ¿Algún número más para Bingo? Pues venga, un chiste a los martes y 13. Venga, venga, venga, venga, que tenemos la frase del día que hoy la pone un señor que fue político y escritor inglés. ...y Que falleció un 1 de mayo, pero de 1672. Su nombre, Joseph Addison. ¿Qué dijo este hombre? La lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Nos animaba a leer, ¿eh? La lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Joseph Addison. Pues con esta frase lapidaria. Iniciamos este programa que nos llevará hasta las 6 de la tarde con muchos momentos inolvidables del programa, con algunas cosas que te sorprenderán, con visitas, con novedades, algún libro que otro, porque sí, hay que practicar esto de Mensana, Incorpore Sano, y no podrá faltar. Pues esas gotitas de música que también nos hacen felices y que nos hacen sentir vivos. Si te quedas, hasta las seis estaremos juntitos.、Uh, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, e a y a vaya, vaya, v a y í vaya, vaya, vaya, a y a vaya, a y a v a a vaya, v a a vaya, vaya, a いいから、うなべ、えいせんないだ、えた Ya sabéis que hay un término que es gafe para definir a alguien que atrae la mala suerte. Lo de、sí. que todo le pasa a él, sí, al sí, pobre. Sí, sí. En、claro. fin. Bueno, yo he encontrado a una persona que se le puede llamar de todo menos gafe. Se llama Manuel Rodríguez, es asturiano, tiene 49 años y ayer volaba dirección a Barcelona. A Manuel le dio un infarto en pleno vuelo. Uy, Esto、no、es que tuviera... Qué mal rollo, ¿no? Uf. Bueno, yo qué sé, esas cosas que pasan, no sabes cuándo te va a dar un impacto. Pero, pero encima en un avión, en pleno vuelo, uff. No las contaba,、Uf. pero vamos a decir lo que dice el clásico de Manuel volvió a nacer por segunda vez en el mismo avión de Welling. No es que viajara también un médico que le salvara la vida. ¿no? ¿Algún médico a bordo, por favor? Había 20 médicos junto a él que iban a un congreso científico de Barcelona. De los 20, 10 eran especialistas en urgencias. No vaya a ser que uno dijera, no, no soy neurocirujano y yo no le puedo meter mano a ese señor. Yo soy psiquiatra, a mí. 10, a mi lado, si se mueren, no es mi especialidad. ¡Qué bueno! ¡Bien! Eran expertos en. especialistas en urgencias. Vamos, en fin, ya sabéis, final feliz. Antes del diagnóstico, el comandante del avión、vamos. pidió pista además para poder aterrizar sí, sí, de emergencia. Sí, vamos, vamos. Lo hicieron en Zaragoza, la ambulancia estaba ahí. A、Todo f u n c i o n ó encima. O、nada. sea, que i r e decir, que podía haber tenido los 20 médicos y luego llegar a Zaragoza que no estuviera la ambulancia,、que、mala suerte. Y hasta que empezaran no, a dar vueltas, no, no, no, que no. se acabaran sin diésel y acabara el avión en el suelo. No. Lo que suele decirse, ¿no? El que tiene una flor en el culo, ¿no?、Eh, ¿no este tiene un macetero completo. Manuel Rodríguez, que lo ha contado esta mañana desde el hospital de Zaragoza, donde se recupera tranquilamente y yo creo que con un zumito de n a r a n j a y un c r u s t á n e y, y, y mosquea, y mosquea porque están todas las enfermeras pasando, le decimos sí, lotería sí. por la espalda. Sepa, <risa>、sí, no sé si tiene, pero buena suerte. En fin, que si alguna vez os、sí. tiene que dar un infarto, sí, sí, sí. que esté este tipo cerca. No, no, e c no. Pero date cuenta, ¿eh? encima vuelas con una compañía de bajo coste. Vueling, que yo le da el tiro, que esto ya y a decir yo. Ya es riesgo. Ya es un riesgo que t e n e s Que la sanidad está como está, fíjate. 20 médicos en bajo coste. 20 médicos en bajo coste. Sí, sí, sí. sí, sí. Tiempo. Y un comandante、tiempos. majo que dijo: a h vamos a buscar donde. Vamos, bueno, a aterrizar aterrizar, y vamos a aterrizar. Ya llevas la tarjeta la de embarque y la tarjeta sanitaria. t、claro? <risa> e imaginas que eso lo pido bueno, después para pasar la factura?、Bueno, <risa> escúchame, parece que has dicho una butad, pero no no no. no. no, no, no. La tarjeta sanitaria, yo ya esto es un aviso a navegantes. Por favor, hay que llevarla siempre encima. ¿eh? Y los t a r e t i n e s lindos. Dentro de nada te la van a pedir hasta <risa> para respirar. ¿eh? En las farmacias, en todos sitios, te pide n la tarjeta sanitaria y, uy, si la pierdes. Hay que pagar. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Cómo el grafe? Sí, sí, sí. Hay que pagar la renovación. Todo el mundo ha pedido un duplicado. No,、si、no, no, no. Por、bueno, esto te digo que, ojito, que p o q u i t a bromas. Es casi más importante, más que el carnet de identidad, la tarjeta sanitaria. Yo me la voy a tatuar. ¿Cómo? ¿El c o m o l o del nombre de la empresa no? RR. <risas> ¿La tarjeta sanitaria? a v a y a ¡Guau! Wow, sí. wow. Wow. James Bond, Pablo Otero. Hay un perro, hay un perro en esta historia, sí, señor. ¿Cómo que hay un perro? Sí. ¿Pero qué perro va a haber? Bueno, vamos por partes.、El、a o t r A ver. Ha v e n i d Maite con su pistola de papel. ¿Mm? Yo no he podido hacerla. Mira que le he dado pliegues y pliegues. He hecho origami ahí durante bueno, horas. Bueno, has de saber que aparte de, de eso que contó Maite el otro día, hay ahora una impresora que hace cosas en 3D que es capaz de hacer una pistola, a q u é era eso. Sí, exactamente. Sí, eso. Sí, exactamente.、No Pero... Aparte, hay un robot que lo imprimes y se hace solo.、Eso、Búscalo,、es. Pablo,、ah, ya verás ya, qué interesante. Ya es. Ah, es. Ah, él, él está en otras cosas, ya verás. Un perro dice. Bueno, un perro, porque es que yo buscando sí, cosas、eh, chuscas en el mundo de, de las armas, ¿no?、Mm. Que, no haya, que no hayan llegado a nada. Me encontré con un tema de. Bueno, esto lo sabe todo el mundo. Los perros que entrenaban para que se lanzaran con minas contra los tanques y explotaran sí, y tal. Dice, ¿no? sí, sí. Pobrecillos. Sí, al final no funcionó porque les lanzaban desde un chorro de lanzallamas y el perro salía chamusca corriendo. Y claro, me d e como para no. Pero luego ha habido otras armas que es que ni siquiera han llegado a entrar en funcionamiento porque son. A ver cómo lo entendéis. Esto es de, de bacterio. s Esto es de m a c t e r i o de pilemón. p Bacterio. Me he quitado las gafas porque la letra está pequeña ahora con estas impresoras de tres dimensiones es que no puedo leer nada. ¡Aguelo! <risa> a,、sí, a ver. Tenemos la bomba de murciélagos. ¿Cómo funciona? De...、Sí, sí, sí. ¿Cómo、pues、funciona? Es una bomba que hicieron los americanos, los estadounidenses. Sí. Y h、sí. a b a n d o en a o n o no, la llenaban de murciélagos con mini bombas a su vez, los murciélagos. ¡Eh! ¡Eh! Esto lo tenemos en la c imagen u d d de a i con esos córvidos que hay. ¿Por q u e ponen el coche perdido? Ponen el coche. Madre、por、mía, que deben de a l i m e n t a r l o Que deben de comer esos bueno, pues, bichos. Alguna mente pensante dijo: Las casas de Japón son todas de madera y de papel. Si les ponemos bombas incendiarias a、si、los murciélagos、sí. y los soltamos, las quemarán. No me digas. Sí, bueno, esto no llegó a lanzarse. No, no. Ni no fueron, a montarse, imagínate. Pero e r n dos bombas atómicas, <risas> por lo visto. Y Patrocinado y por、baterías. Batman. Sí. Sí. <coughs> Luego vi otra bomba que tampoco llegó a funcionar: que era la bomba gay. ¿Gay? ¿Cómo La bomba gay. y que gay? ¿No la llenarían de gays? Eh, pues. Eh... Ah, ¿que te volvía gay? O... Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues. En teoría, reproducía comportamientos homosexuales al ser lanzada sobre las tropas enemigas. ¡Ay! Ay Pero... <risa> ¡Oye, bonito! Sí, sí. Estaba, estaba relleno. Espera, un momento. Párame.、No. la t ¿Qué、oye. peligro tiene eso? No, tiene Más peligro, tío, que una catacomba. <risa> ¿Perdías perdí la guerra? Pero que... A ver, a ver, a ver. Un momentito. ¿Homófobos? Del mundo. A ver, un momentito. Por Espera, favor,、sí. ¿qué peligro tiene eso, volverse gay? No sé. ¿Ninguno? <risa> Quiero decir, otra cosa es que te dejes sin fuerzas para coger un fusil. Vale, bien, lo entiendo. Que、claro. te deje debilitado por un virus, bien. Pero el que te vuelvas gay, ¿qué, no, bueno, qué bueno, problema bueno, tiene? Bueno, bueno, bueno, a ver qué opina de eso tu mujer si estás casado. ¡Buah!、Si、es Pero、pues、estás en la guerra. No, a ver, vamos, vamos. Venga, vamos a o traer, madre m a Espera, Maruja, que ahora subo, que estoy en la guerra. Abre, por favor. El cañón. Un cañón De control mental, <risa> Sí, esto es u n a c o s a d es, l o rusos que trataban de interferir en las ondas cerebrales. s í sí, sí, sí. se í sí. s llamaba esa cinta, ciencia que... psicotrónica, luego también estuvo otro arma que era la máquina soviética para controlar el clima. Esto parece de película. s í no, los soviéticos también、funcionar. evolucionaron. Y fíjate ahora con el Polonio, fíjate si son hábiles.、Eh, y también tenemos la máquina para producir. Tsunamis. ¿Tsunamis? Yo、sí, n a m á q u i n a para producir tsunamis. Vale.、Sí, sí, sí. Tampoco llegó a funcionar. No. Y ahora vamos a. No, va a t i d o l a gigante. Menos mal. Menos mal. <risa> ahora vamos... Esto no llegó a funcionar. Sí, se investigó, o se gastó su es dinero y tal. Pero ahora vamos a la noticia del día. Le hemos comentado Tuyo durante la comida. Sí, sí. Y sí, hemos sí, encontrado sí. su contraprestación. Sabéis que estamos haciendo un submarino en España. Sí, España que hay que decir que es la inventora, inventora del de de submarino. submarino. Bueno, tenemos un、uh、submarino. -huh. Tenemos un submarino que es un perdiz. Isasperal se llama. Sí, Isasperal, pero tiene un problema. Y、es que no c a l c u l o bien y se me está. Que tiene que hacer operación bikini el submarino. El submarino pesa demasiado. <risa> es <risa> de... que baja, pero sube, no sube. Se va al fondo. Y hemos dicho, ojalá, cómo estaba la ingeniería patria, ¿vale? Pero leyendo un poco más, acabamos de encontrarnos con un proyecto de 37 mil millones de dólares de Estados Unidos de un crucero que iba a ser revolucionario y que basta n tir a China a fundirlo. Más o menos. Iba a ser la, la nueva a r m o b a ¿no? Capaz sí, sí. de enfrentarse sí, al terrorismo sí, sí. en las costas de todo el mundo. Y nada, chicos, que n es de e u r o s q u i e r e s decir que Pepe, Gotera y Otilio también existen en los estates? Lo que tengo que decir es que gastarse en armas es una tontería. Es una soberana tontería. Porque es que no lo lleva a ningún lado. O sea, es que al final no vale para nada. Ni la investigación previa, ni el desarrollo, ni la aplicación. Pero, pero, todo hay que decir que los submarinos, si no son para uso militar, sí son bastante efectivos. Hombre, ahí me gusta d e los peces. Estamos c i e n t í f i c o s Eh, claro. h a y que bajar ahí a ver el Titanic, pues vale. a、no, a ver si le quitan un poquito de peso a Lisa Peral, que pesa mucho. No, no, le van a alargar el morro. <risa> le van a alargar el morro, le van a poner así como el Concorde, ¿eh? una c a i d i t a así como de nariz.、Eh... Un lifting. Un lifting. Bueno, bueno si、no、pesa tanto es un submarino, si fuera un avión sería peor, ¿no? q u í tendría que volar, pero. Pero es que se han Eso... equivocado las cuentas. Que se han equivocado <risa> es que las, las comas, cuentas. n a d a d e esto muy... ha funcionado y nos alegramos mucho. Vale. ¿Ya está? Básicamente. Muchas gracias, Pablo. Hasta ahora. Vale, vale. みたいな。 Ay, los mojinos. Sí, los mojinos. Vaya piropo. Sí, la que se puede liar por un piropo, Carlos. Lo digo porque la gente se va de parranda.、Oh, yo me acuerdo. se toma una copita y puede pasar lo que es, pasa. En mis épocas que yo trabajaba en una obra, cada vez que pasaba una moza por allí. ¡Bujá!、Uh, ah, ¡Madre mía! Bueno, la historia ha sucedido lejos de aquí, en el municipio argentino de Villa Gobernador g a l v e z Con ese al... nombre. Con ese nombre ya.、Se、puede pasar de todo, ¿no? Villagobernador. Villagobernador, Galvez. Bueno, está al noroeste de Buenos Aires. Allí un hombre se ha liado a tiros porque unos obreros piropearon a su hija, mejor dicho, a la hija de su mujer. Bueno, su hija. Su、sí. hija. Algunos entienden este suceso como una alerta para los empleados de la construcción y para Arturo Fernández, galán de galanes. Así se cuenta en el blog del becario que recoge el diario 20 Minutos en Twitter. Ajá. Repetimos, ojo con los piropos que no siempre son bien recibidos. Pues mira, yo creo que un piropo, a no ser que te falte el respeto, yo no le veo ningún peligro. Vamos.、Mm, ya. Sí, hombre, y ¿Cuándo no、ver. te falten al respeto, claro? Morena, qué guapa eres, qué andares más bonitos tienes. Eso no. no. Hombre, me r o dices a mí, macho. No, hombre, no. sí, pero. <risa> y te haces、si、las gafas.、Si、a <risa> veces no es el, pirapo, el piropo, es、pues、la entonación, es la manera. A ver, en una obra no pidas tampoco aquí que, que sea gente muy. No. Ya, bueno, en fin, hay de todo, por Dios. Hacen con emoción. Tenemos que pedir,、eh, bueno, pues eso, moderación en esos impulsos halagadores para con las mujeres guapas, no vaya a ser que tengamos un disgusto como el que se ha vivido aquí en Buenos Aires.、Mm. La zalamería ha estado a punto de acabar en tragedia. Cuando un caballero, vamos a relatar lo sucedido, amenazó con un arma de fuego, de esas armas de las que Pablo ha b l d o hace un momento. No serían estas. Pipa, parecidas, de las que funcionan、eh, a unos obreros que saludaron con piropos el caminar, porque al parecer se metieron con el caminar gracioso、uh -huh. de la joven. Que bueno, discurría frente a ellos. Así lo contaba, es que he tenido que buscar el recurso sonoro porque sabía que no me ibas a creer. Así lo contaba uno de los redactores del canal 12, enviado al lugar de los hechos. Supuestamente por un piropo arremetió a tiros contra todos los trabajadores que estaban.、Contra、todos los trabajadores y los autos que estaban, porque los, encima yo estuve mucho más adelante y. Y los coches y también. Ir, tiro, le tiró a mi auto también, que nada que ver. Que... Que ver por eso coche, no es. Realmente, una desgracia en、con、parte.、Suerte. Una desgracia con suerte.、No、Porque por lo menos、suerte. no le t i r ó a nadie. Porque si yo salía en el momento y le están tirando a tiro a mi hermano, vos a m a ver que de otra manera se va a responder, r Pero, bueno,、vamos. se pudo. Muchísimas gracias. No, por favor. No, por favor. Bueno, este señor que escuchábamos era uno de los tiropeantes.、Pues hablaba... Eh, hablaba muy moderado, no le、sí, sí. he notado nada extraño. Ya, si、sí, le da a mi hermano. s <risa> e l í a la marimorena. Bueno, era la hora de la comida y los trabajadores se reunieron para comer tirando de tartera. Como hacen todos los días. ¿no? Sí, sí, sí. Mientras reponían fuerzas, la joven pasó ante ellos y algunos no pudieron reprimirse. No pudieron reprimir ese deseo de jalear la belleza de la muchacha. Probablemente su objetivo no era ofender a la chica, pero、eh, también es probable que alguno de los requiebros fuera desproporcionado. Porque el tipo de los piropos los desconocemos. Minutos después de la lluvia de cumplidos, el caballero, que resultó ser el marido de la madre de la joven, increpa a los empleados. Por, según su entender, haber rebasado los límites del decoro. Tras dedicarse improperios varios, el caballero sacó la pistola y golpeó a uno de los obreros c o n la culata. Además, antes de retirarse del lugar de los hechos, Tuvo tiempo de descerrajar varios disparos contra algunos coches, los autos. Sí, sí, sí. ¿Pero、decía? llegó la policía o no llegó la policía? Sí, llegó la policía y la policía ha confirmado todo esto.、Uh -huh. Lo comentaba al Canal 12 el subcomisario Ramírez. A ver. Sí, sí, aparentemente con sí. un foco de ira foco de arremete ir. contra las personas, pero no hay persona s lesionada s más que en el cuero cabezudo producto de un golpe. No ha he h e n i d o de arma de fuego, únicamente la, la, bueno, los、bueno. disparo s efectuado s hacia los rodados. e a t e n rodados con algún daño, nada más. Y tres vehículos con disparo de armas de fuego.、Ah, poca cosa. ¿Ustedes、eh, se enteran porque los llaman directamente ¿Lo acá en la comisaría? Sí, nosotros recibimos comunicación acá en la comisaría, como así también、eh, recibió comunicación el comando radioeléctrico regional acá de Galgo. <risa> Nos constituimos en el lugar y se realiza distinta diligencia, producto del hecho e s e que se está investigando, ¿no? <risa> l o de comando radioeléctrico h a podido conmigo, ¿eh? Esto es aprender idiomas. Cuando dice solamente hay un dañado en el cuero cabelludo, Ay, el, el culatazo que el le dan el a u e r o ¡Culatazo! Y cuando dice los rodados, los r a d i o o s Rodados, fue, se atacaron tres、pues、los coches. Obreros del mundo, no uníos, no. No hagáis、mmm, ni os paséis con los piropos. Sí, sí, sí. Porque si no, este arte del la halago puede estar en peligro. Eso es, eso es. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! a n d a ya. No, no, no, no, no, no, no, fuma, no, de momento no, pero no se sabe. Tengo una anciana de Vigo, 81 años, que, pues, que la, van, la quieren meter en el truyo. ¿Por qué? Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Llega a su casa un día, un señor toca, ding dong ding dong abre la mujer y llega. Pues mire, soy un c o o p e r a d o r de morosos. Y, ¿Dónde y está su hijo? Que debe 16 mil euros.、Y、dice la buena mujer: No está, no está, no está, no está, no está. no está Y el otro, pues que yo, me, yo quiero entrar y llevarme lo mío, llevarme cualquier objeto para tal. Y la mujer, pues, pilló el primer objeto que tenía a mano. En este caso, no era un cigarro, aunque diga. La canción que la abuela fuma, sino una escoba y s e l i ó a escobazos con el cobrador de morosos y le rompió un dedo. Ay, me pues bueno, esto no sería nada más que un juicio de faltas, pero es que、eh, la han juzgado por lo penal. Esto ha pasado en Vigo y la acusada, María Asunción, de 81 años,、eh, aseguró al juez que le dijo que el hijo no vivía allí, le metió el pie en la puerta para que no la cerrase y entonces ella salió con la escobón. <risa> de Juguete de su nieta con el que juega a la ratita presumida para cerrarle el paso y lo interpuso para evitar que el cobrador se marchase. Y le dijo, señoría, juro por mis doce hijos que yo no le toqué. Entonces, ¿cómo le rompió el dedo? Dice que tiene artritis en la mano y callosidades que incluso le impiden <ríe> coger paños de cocina. ¿Cómo me iba a enfrentar yo solo a un hombre? El denunciante, un joven fornido y alto, asegura que no molestó a la mujer, sino que ésta salió de la casa y le golpeó por detrás con un palo de un metro de longitud. Y le rompió el dedo meñique de la mano derecha, lo que le impidió trabajar. 44 días. Así que... Esto va a continuar el próximo jueves con la declaración del médico forense, pero le piden un año de cárcel ¿eh? a la mujer. Bueno, pero por edad y、sí. probablemente、bueno. no tengan tira de penales o sí. Y buena conducta, ¿no? Porque yo. Bueno, a mí es que esto, esto es lo que me ha arrebatado. Sí, le digo sí, sí. con el escobón de juguete de su nieta con el que juega la ratita presumida. <risa> ya, encima se habrá roto y todo. A ver, yo a esta señora a lo mejor lo del escobón, esto era el palo de un metro, vale, bien. Pero lo de que el otro metió el pie, estoy seguro, ¿eh? Sí, sí, vamos, sí. Vamos,、sí. vamos. No, no, y. Y Cuando comentabas lo de que se había roto el dedo, yo pensaba que era el dedo del pie, no de la mano. No, no, no, de la mano. ¿Y de la mano. o qué hace metiendo el pie ahí, hombre? No, hombre, pero que la mujer, pues eso, que no se defendió a a prisión, con lo que pudo. Va a ir a prisión, va a ir a prisión. Hombre, ya le llevaremos un bocadillo y una no, lima no, no, no, adentro o、no, algo.、No, el escogón, el, el escogón. Es, esta historia es buenísima. Recuerda mucho a Camino Revienta. Sí, señor, sí, señor. Pero que esto es real, que esto ha pasado.、Uh -huh. Que esto es de hoy mismo. En los lo juzgados de Vigo todavía están riéndose. Hay que echarle un mano, una mano a esa señora. Hombre, hombre, María Asunción, yo de verdad... Yo... Como si fuera mi abuela, ¿eh? Esto, si te defiendas, ¿ví? Si hay que recoger firmas, se recogen. a m o recoger firmas、sí. por María Asunción. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? Que os p o d e llevar un buen paro vosotros también. ¿eh? Ve, Por favor, con 81 años. Se defendió con una escoba, que no fue con otra cosa. <risa> ya, porque es lo que tenía a mano. De la ratita pasó. <risa> y si tú no, no quieres que entre nadie a tu casa, un cobrador del Frax, porque、pues、tienes、no、que d e j a r l o entrar. Trapo, no pues no ya está, le estabas diciendo、está. que su hijo no está. Ahí、estaba. estamos, ahí estamos. Deja la escoba, Jaloma, ¿no? deja la escoba. <risa> uy, uy, uy, uy. uy. <risa> Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa a o n d a m a d r i d es. Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la decimonovena Feria del Marisco en Alcobendas. Con los mejores mariscos de la r í a y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12 y m e d i o de la mañana a 11 y media de la noche. Carpa climatizada. Organiza Asuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas. 101.3 y 106 FM. Elvis. Os presento a Elvis. Sí, sí, sí. Es un loro que nos va a cantar el himno del Madrid. Sí. Vamos. Elvis. Vamos. ¿Tú Que eres capaz? Ahí v a Ja, ja, ja. Ese es Elvis. ¡Al loro! Al loro, al loro con él, ¿eh? Y el loro es protagonista de uno de nuestros grandes éxitos. ¿Te acuerdas? Resulta que este señor, Guillermo Reyes, se pasó varias horas dándole al alpiste, pero al alpiste alcohólico. Al alpiste, sí. Como si no hubiera día siguiente. El señor Reyes se quedó sin suministro, se le acabó el alpiste.、Uh -huh. Y bueno, dijo, en fin, necesito más. Sin importarle lo más mínimo, la seguridad del resto de conductores cogió su coche y se fue a una tienda a comprar más licores. ¡Pinche、e、y... loro! ¡Que voy a la licorería! Total, que de camino a la licorería、sí. se encontró con un control de alcoholemia. Madre. Claro, intentó guardar la compostura dentro de lo que más o menos pudo.、Sí. Pero cuando casi los tenía convencidos a los policías de que su estado era el correcto, el loro comenzó a decir: ¡Está borracho! ¡Está borracho! Así es. Claro, los policías, como el loro, era insistente y repetía lo de: Está borracho, está borracho. <risa> Varias veces obligaron a Guillermo Reyes a bajarse del coche y a pasar la prueba del alcohol. Está borracho, <risa> borracho, borracho, yo, tu b r u j Está borracho, otra vez, otra vez. Vaya con el loro, ¿no? Así, así, los brincos. Así. así, así borracho. h a c e muy poco que se nos ha ido Junior al edén de los músicos. Porque. Y n o o l v i d a b l e s el loro que nos traía Paloma Nolasco, que se chivó de que el dueño estaba un poquito perjudicado. Y claro, le tocó pagar la dolorosa. Ahora con libros y con música. l l e g a a r a n Sabravo, Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En este día del trabajo no podía faltar una persona que es como una hormiguita en esta empresa. Hace de todo. es... No、bueno, me pita porque no pinto mucho. No, y no, porque nadie, trabajas todo el mundo mucho. Me pisa y esas cosas. Que no. Arancha Bravo, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué haces un 1 de mayo por aquí, por los estudios? Si eso, hoy no te tocaba eso venir. Eso digo yo. ¿Qué narices hago aquí? Pero bueno. Pues mira, me dijo el jefe: me ha Dale un día libre. Que la muchacha se aire. Que ya bastante tiene con el fútbol, los fines de semana, el baloncesto. Aguantar ahí a los compañeros mientras gritan gol, tri, tri, triple y estas cosas. Y darle a las teclitas, como dice mi madre, a los botoncitos esos. Sí, porque Arancha tiene, en sus ratos libres se dedica en esta empresa a tocar las teclas. Pues nos toca las teclas aquí, a más de uno. <risa> pues yo creo que precisamente por eso me han dicho: vente, vente para acá. Vente, lo que, al día que tu plus entra... es más barato, que tu plus es más barato. Vente, vente. Y tanto, que lo es... Bueno,、eh, literal música todos los jueves、eh, es una cuestión muy simple. Ella se ha leído un libro. Y además, pues lo decora con música. ¿eh? Sí, le doy un, Como un ambientillo. La comida que se marida con el vino, y en fin, pues、uh -huh. esa es la idea. Hoy es especial y hoy, para aquellos que no nos o i s normalmente, pues os vais a llevar una sorpresa, grata sorpresa, he de decir. Porque <risa> que no, no me vais a oír mucho. <risa> vale. Sí.、Eh, hombre, le podemos decir que nos corten el micrófono, pero no, no, no, es, la no, no, no, no. no es la idea. No, es idea. la Hoy vamos a recomendar varios libros de los que hemos hablado en las últimas semanas. Sí, sí, sí. Y Incluso alguno s de hace algún mesecito que otro. Bien. Y bueno, han traído, antes de que se me olvide, porque a mí se me va mucho la pinza, me doy cuenta. Y te traigo esta canción de Nada Surf, que es un grupo. Nada. Nada Surf. Nada Surf. Que se llama Happy Kid. Hombre.、Un、chico feliz, por fin, para que te des cuenta un de un que. ¡Chico feliz! z i c o feliz! Pues eso, que yo también tengo, aunque no lo parezca, tengo mi lado optimista. Oculto, tu vertiente, ¿no? Claro,、mm. muy oculto entre algunos、sí, sí, libros sí. Que, que leo. Pero the Dark Side of the Arancha's World. Sí, que es bastante grande. <risa>、eh, bueno, y entonces,、eh, a ver, por ejemplo, uno, unos cuantos libros que parecían así un poco.、Mm, Down, o sea, Going Down, vamos down, a ver. down. Tú has traído aquí una lista de los que te parecen, digamos, optimistas, levemente optimistas, ¿no? No, no, no, yo no he dicho Todo eso. ¿Todo lo contrario? No, no, he puesto esta canción para que sea un contraste.、Ah, vale, bien. Pero,、mmm, a vamos ver, a ver. Recuérdame alguno. Por ejemplo, ¿te acuerdas de ese, ese libro que se llamaba Bajo la misma estrella de John Green? Que eran.、Eh, Ella enferma de cáncer, o、oh. el enfermo de sí, cáncer. Sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Y se conocen y se entienden y conectan. Y、pues、conectan, pero luego hay siempre h a y problemitas. Hay problemas que surgen、eh, porque estando los dos enfermos, pues algo tiene、muy、que p a s a r Muy recomendable、pasar. para las personas que están un poco enfermitas para que se lo lean y les suba la moral. No, no, pero es totalmente ¿Eh? en serio que tiene mensajes muy buenos. Oye, oye, que yo no os iba en plan irónico. No, esto... no, no. Es que, claro, como yo estoy siempre de la broma, la gente. gente Se cree que estoy siempre de、eh, broma no. y no, y yo tampoco estoy todo el día llorando por las esquinas. En, por algunas sí, pero no, por otras no. Otras, John no. Green, bajo la misma estrella, muy recomendable. La、Para、historia mi de... Punto de, vista, muy recomendable, de dos e、sí, personas、señor. que están pasando por un momento difícil、uh -huh. en su vida, además muy jovencitos, de, pues adolescentes, que unos, me... chavales, unos chavales, unos chavales completamente.、Chavalada. Pues a ver, y otro, otro libro que también te encantó: El positivismo, me rompió, me rompió.、Sí. Y sé que te gusta de decir en alto el nombre de este autor. Que Haruki es... Murakami. Eso. Los años de pere peregrinación del chico sin color. ¿Y este de qué iba? ¿Un poco? Era? Pues era un, un ingeniero, que ya de unos treinta y tantos, que había perdido el contacto con su grupo de amigos porque de repente le dejaron de hablar. Anda, que. Y, y él p u e se s sumió en una depresión tremenda y que luego、mmm, ya se repuso y conoció a una chica que le dice: Pero、pues、eso, tú conoces lo que es el Facebook, Google, pues, Claro,、eh, ponte al día,、eh, ponte hombre. Y, y nada, pues ese libro también tiene su punto un poco depresivo, como todos los de Murakami, pero mira, al final, aunque sea un chico sin color. Pues、no、sí. como el resto de sus amigos, pero. Murakami en estado puro, que diría el pedante.、Eh, y como no hay dos sin tres, querida Arancha, ¿te acuerdas de un tercero? Pues sí. Otro chico así un poco.、Mmm, digamos,、eh, que no. que está fuera. que está fuera. Sí. ¿Eh? Las ventajas de ser un marginado. Hombre, de este sí me acuerdo.、De、Stephen Chopsky. Chopsky, el Chosky. amigo Chopsky, con las ventajas de ser un marginado. ¿Y por qué era ventajoso ser un marginado? Pues mira, porque hay muchas veces que no tienes por qué eh, entablar eh, ninguna relación con la gente que no te interesa ¿Mm? y puedes dejar que la gente piense de ti lo que quiera y tú haces lo que a ti te dé la gana. Cry your guts out till y o u got no more. アラテピーアオタアティバイランド。スタポニングモシカムイマッショサー。おいえ、テスタスアプロヴェッシャン。Vengo arriba。 Que me comprometo dentro de un ratito en el Facebook a poneros la lista de libros de Arancha. De verdad. Puedo prometer y prometo. Oye, que sí, sí que sí, lo sí, hago, sí, lo hago. Pongo la lista, la lista completa de los libros que ha recomendado y ya está. Bueno, llevamos tres. ¿Y de qué otro más te acuerdas? Pues mira, de este mismo muchacho que está cantando, que estos ¿Mm? son Ills. Ills, con y dos E's. Su cantante, bueno, él, que es、eh, m a r k Oliver Everett, ¿Mm? más conocido como. Eh, Mr. E o Ills en general. Ills,、eh, para los amigos. p、pues、Se escribió un libro sobre. De este hablamos, pero hace ya.、Uh, algo, años, en los inicios años, de esta sí, sección. Sí, sí.、Eh, cosas que los nietos deberían saber. De hecho, ya、mmm, tenemos binietos. s <risa> <risa> Han crecido. Y ya saben estas cosas. <risa> Han crecido. Ya las hemos contado. ¿Y qué era esto? ¿Qué, qué tenían que saber los nietos? Pues mira,、eh, este muchacho ha tenido una vida muy ah, dura. Ah, sí, sí, sí, sí. Su padre se murió casi en、es、sus、verdad. brazos. Su hermana se suicidó, otro muchacho feliz de los que hablábamos antes. Sí, un muchacho brillante. Sí,、eh, pues eso, su hermana se suicidó.、Eh, su madre también enfermó de cáncer y murió, se quedó solito. Pero el tío sí, sigue sí. adelante. Positivismo, positivismo.、Eh, el, el mensaje del libro va, viene a ser que sí, vale, la vida es dura, no va a ser fácil. Pero es lo único que tienes. Y que merece la pena. Bien, bien, bien. ¿vale? Pues lo que hablábamos un día, que sin conocer el dolor, no conoces el placer y ese tipo de contrastes,、eh, lo bueno, lo malo, tal, estas cosas. Tiene que existir lo malo para que exista lo bueno、claro. y viceversa. Y, por ejemplo, lo que dice en esta canción, que dice: Hey man, now you're really living, que ahora realmente estás viviendo. Es cuando te das cuenta de las sí, cosas. Sí, sí, sí, lo sientes, lo sientes. Con las cosas malas que te pasan y eso. Y a ver, otro, otro libro que ¿otro? te voy a recomendar. Ya vamos por el, por el quinto. Ya, quinto. no hay quinto malo, dicen en los otra, toros. Otra parejita, Eleanor y Park. Eleanor y Park. ¿Ella era oriental o, o él? ¿El、mm. era coreano? Sí, muy bien, ¡Boma! ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pou, pu, pu, pu, bola extra. Mini punto, mini、bola、punto. Hola, extra.、Venga. Y ella era así como pelirrojilla. Sí, sí, sí, sí, tampoco sí. encajaba Se mucho Se con o c i el r o n en e cole o en el isti,、sí, ¿no? Le gustaba también la música, pero tiene una historia de amor así bastante curiosa. i、mm、l -hmm. l Y también tiene muchas referencias musicales que, que, oye, que viene, viene muy bien. Según estás leyendo, le das a, a buscar, buscarte ahí tu ¿Sí? propia música de banda sonora y estupendamente. ¿A ti te gusta, no? Leer con música. Pues a veces sí. A veces no. A veces no, a veces prefiero yo、no、escuchar. Soy, yo nada, soy más pero... de leer con música, pero sin letra. Hombre, es más fácil.、Eh, te concentras más. Jazz, música clásica, música ambiental,、uh -huh. eh, New Age, cosas así. A l g ú n día de esto s haremos una playlist. ¿Una playlist? Que esto、Me、es una、anima. lista con canciones. Bueno, y seguro que en tu playlist está a lo mejor esta canción. A lo mejor. Hombre, cómo no. El señor Bowie. Sí, señor.、Yeah. Que tardó en venir, pero vino a la llamada de mis libros ceniceros. Ashes to ashes. Madre mía. Dijo, Además, que no sí, hemos tenido、sí. cenizas ni nada.、Una、por de por hacer un breve recopilatorio de libros ceniceros. Pues mira, primero creo que traje el de Últimos tragos de Graham Swift. Sí. Eh, que iba de también un grupo de amigos que van a llevar las cenizas de uno de ellos, las,、eh, en, emprenden un viaje y, porque、eh, quieren llevarlas al mar, que era su última voluntad.、Uh -huh. Por ahí empezamos. Por ahí empezamos, sí, es、sí. verdad. Pero es que luego vino un segundo, que creo que fue el hombre del salto. <risa> Que no del saco, no, que hubo ahí no, no, un error、no. en Twitter cuando puse yo el libro. Es verdad, ¿Sí? no、esto ¿Sí? ¿Sí? pasó? pasó: El hombre del salto de Donde Lillo, de Lillo que te ¡Hombre! gustaba a ti tanto. Y que iba, ¿Te acuerdas de qué iba? Sí, sí, sí, de las Torres Gemelas, ¿no? Sí, un superviviente al atentado del, Tengo buena memoria, sí, sí, sí. me acuerdo de las cosas. Y hubo un tercero, ¿no? Hay dos t r e s Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Este ya... De Annabelle Pitcher. Ese ya fue definitivo, ¿no? Es que to... también estaba, tenía dos puntos en común: las cenizas y el atentado, porque este era un atentado en Londres. Cinco, seis, siete, ocho llevas. Ocho. Sí, sí, sí. Ocho libros de los que hemos recomendado. En fin, bueno, no, yo creo、Más、que, que ya.、Mal. Oye, para, para, para este puente, yo creo que ocho libros. Que luego vamos a pedir comentarios de texto de estas cosas. Mira, con que os leáis uno de estos ocho. Ya... Yo me doy por satisfecha. Sí, sí, sí. Porque m, la verdad es que es cierto que Arancha tiende un poquito a libros pesimistas, pero sin embargo tienen esa otra faceta, que es que te hacen elevar la moral. Claro, y hay que ver todos los puntos de vista de todo. Y, sí, sí. y bueno, y. y... Hasta, hemos tenido, hasta la semana pasada tuvimos un adolescente con rasgos de asesino en serie. Bueno, que ¿te has leído ya la segunda parte、Estoy、o no? Sí, en ello. ¿Estás en、Estoy、ello? Sí, en ello, ya me he puesto. Bueno, he puesto. bueno, bueno. Que era una trilogía que era No soy un Serial Killer. Correcto. Segunda parte, ya vas. Voy por Mr. Monster. Mr. Monster. De, bueno, que es Dan Wells. Bueno, que me acaba de mandar un WhatsApp el jefe. Bueno, miento, porque el jefe no manda WhatsApp, él es muy clásico. SMS, me ha mandado un SMS diciendo. Que tienes ya toda la tarde libre. ¡Qué suerte ¿Eh? tengo! Que... Muchísimas gracias. ¿Eh? Seas quien seas. <risa> Pero Venga.、Si、¿Tú Pero lo conoces? ¿Ah, sí? Es un señor que pasa con gabardina de vez en cuando por el, <risa> por el pasillo.、Ah. Aunque sea uno de mayo, pasa con gabardina siempre. Él es de gabardina. Ah, Entonces lo he visto algún, visto, ¿Algún ¿no? año. Pues、sí. nada. Toda la tarde libre. Venga, gracias.、Arancha. ¡Venga, d i ó o s DONE Madrid, la radio de la comunidad de Madrid. El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a seis espectaculares toros y la actuación de dos chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada g r a t u i t a menores de 12 años, acompañados de un adulto.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 En comunidad, como todas las tardes, nos vamos a dar una vueltecita por、mmm, algunos municipios de la Comunidad de Madrid. No abarcamos todo lo que nos gustaría, pero dentro de lo que cabe se hace lo que se puede. Y hoy nos toca, Pablo Otero, muy buenas. Muy buenas. Tengo aquí puesta la palabra, ¿la puedo decir? ¿Milagros? milagros ¿Vas Milagros. s a、sí. hablar de milagros hoy? Bueno, hablamos de milagros, de hechos milagrosos, de cosas que parecen milagros, o por lo menos remedios、mm. que muchos pueblos de la comunidad de Madrid pues, han sacado adelante a vecinos y vecinas. Bien, bien, bien. Pues. Nos ponemos en marcha. Primer destino. El Pozo de San Isidro. No, no, no. El Pozo de San Isidro. No, el, el milagro más conocido puede que sea el del Pozo de sí, San Isidro. No, sí, pero.、Toda. Pero no, vamos a irnos a pueblos de la Comunidad de Madrid. Salimos de la capital、uh -huh. y vamos a ir a Ambite. Ambite. Sí, ahí hay una encina, uno de los árboles singulares de la Comunidad de Madrid, protegido. Es una encina milenaria, no centenaria, milenaria. O sea, que tiene más de mil años. Sí, sí. Lo que se puede ver hoy es el tronco central. De lo que sucedía fueron tres troncos que partían de, de, digamos, de una sola rama central, un solo tronco,、uh -huh. y está protegidísimo. Con lo bien que arde la a n c i n a Ya, es buena leña, sí señor. <risa> está fácil de localizar porque está al ladito del Palacio de los Legarda,、sí. el gran caserón de Ambite de este municipio, y bueno, está protegida por una cuerda, o sea que si se acercan ojo, a verla. Ojo, que yo no he dicho que nadie pille leña, ¿eh? No, ¿eh? no, he no. Dicho... Que, que siempre suena a eso, ¿no? La mejor de las leñas es la de encina. Quema muy bien, pero lo que sí que pueden coger a lo mejor es alguna bellota. ¿Eso también? Sí. Salta alguna vez, pero bueno, no va mal. Pero no para quemarla. No. Para probarla. Sí. Tan r i c a l a bellotas.、Eh, bueno, a los cerdos les encantan. <risa> pues si a los cerdos les gusta, muy mala no debe estar. No, porque nos c o m e m o s el cerdo, así que. Sí. Bueno, pues la bellota tiene un significado especial en este recorrido de esta tarde porque. La bellota de Ambite te puede decir cómo, cuál va a ser tu futuro. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Pero. <risa> q u é fundamento tiene eso? Hay una creencia,、ah, vale, hay una vale, leyenda. Bien, bien, va, va, va. Y a mí esto me lo contó. ¿Quién? Felipe Alonso. Hombre, Felipe. n a c e e n a l i d a medieval. ...de Un caballero que, que se va a cruzadas y que deja que es una morada y tal, y que entonces, antes, de irse...、Eh, la tradición dice que muerden la, el fruto del, del árbol para ver si van a ser felices o van a ser infelices, y que entonces y esa tradición se, se prolonga el tiempo, y ahora se defiende que si tú muerdes, o la tradición lo que dice es que si muerdes el fruto y es dulce, vas a ser feliz, y si es amargo, no vas a ser infeliz. ...o sea... Que esto del de, divorcio lo puede prever antes, ya de, de casarte de saber si va a llegar o no va a llegar. La c o j e s a tu pareja, te la llevas a Ambite y la m b i t e Muerde, m u e r e muerde. ¿A qué te has sabido? ¿A qué te sabe la bellota? Te va a engañar. ¿Es dulce? Bien. ¿El h o m b r te engañará? ¿Te ha tocado amarga?、Mm, mala、uh, suerte. Oye, que te hablaba del palacio de Luis Legarda y algunos、sí. eh, seguro que lo han visto en la tele,、uh -huh. porque era el palacio que salía en tierra de lobos. Uf, así a s í visto, daba hasta miedo, ¿eh? Bueno, pues fíjate lo que hace la producción. <risa> lo que hace la producción y la postproducción.、Eh, es. <risa> bueno, pues no vamos a irnos muy lejos de Amite. b、uh -huh. Vamos a ir a Arusco, que está a poco más de 6 kilómetros de Amite, b para、eh, hablar de una extraña planta. Sí. s、si、í es, a ver, como te dirías, un arbolito, en parte morera, en parte esparra, en parte s higuera. Sí. Pues ya tiene. Ya tiene... Complicación el tema, sí, sí, ¿no? En r e hay que llevarse a un amigo botánico para que le d i Morena, parra, higuera, ¿en、sí. todo en uno. Y el fruto que da es un higo que dicen que nunca madura. <risa> un higo. Un higo así, con forma de sí. mora. Sí, bueno, realmente es un higo.、Pues pero, en realidad, sí. pero en realidad es una agua. n、no. Bueno, en cualquier caso,、eh, ese fruto. ¿Qué? Te alivia cierto padecimiento. Ah. Sí, sí. ¿Y qué tipo de padecimiento? Dolores. Dolores de, de, varios, tipos. Sí, sí, de varios tipos. Se í sí, considera el pueblo, el pueblo más antiguo de la Comunidad de Madrid, o uno de los más antiguos de la Comunidad de Madrid.、Eh, ¿Quién lo fundó? No se sabe. ¿Cuándo se fundó? Tampoco. Tampoco. Es uno de los pueblos estos que no se sabe cómo apareció ni, ni, ni por qué apareció. Sin embargo, se data como de los primeros de los primeros los que,、mm. que hay creados. n o、eh, Bueno, tiene, tiene muchas cosas también. Tiene una. La iglesia es muy curiosa porque es una iglesia muy antigua, muy sencillita, muy sencillita, muy de paredes blancas, muy sencilla por fuera.、Eh, tiene alguna ermita también muy curiosa en las proximidades. Hay una, una morera que, que dicen que, bueno,、pues、que, que quita el dolor de cabeza, que quita los m a l e s de la cabeza cuando lo tomas. Dolor de cabeza. Dolores de cabeza, no malos pensamientos, dolores de cabeza. Y hablaba, hablaba Felipe de Orusco, que es verdad que Orusco, es un pueblo también milenario, antiguos, ¿eh? sí, sí, vamos. Sí, sí, sí. citado por Ptolomeo. Bueno, la ermita a la que se refiere es la ermita de Nuestra Señora de la Bella Escusa. Y yo no sé si tenemos tiempo para contar brevemente、bueno. la leyenda de la Bella Escusa. La Bella Escusa es la Virgen、sí. que se interpone entre dos cazadores,、eh, en la leyenda más moderna, en la leyenda más antigua son dos caballeros medievales, y se pone entre medias de ellos para. Evitar que se atraviesen con la espada o que se peguen un tiro. Entonces, los dos dicen: Bella excusa para no matarnos. Y de ahí lo de. La Virgen de la Vida. Sí, sí, sí, sí.、Oh, pues vaya, ¿Mm? vaya historia. Sí, sí, muy bonita. ¿Mm? Bueno,、eh, vamos a por otro dolor, que es el de garganta. Este de Orusco era dolor de cabeza, que ya、sí. lo has notado. Tomarte esa especie de higo. De la morera. Ahora mismo me tomaba dos. <risa> o tres. d o en serio. Dos o tres. <risa> <risa> el vellón、bueno, me decía, ¿no? Sí, sí, vamos a por el vellón porque allí lo que tienen es un remedio para el dolor de garganta y además invocan al santo. Bueno, es como un San Fermín, pero matrileño.、Ajá. a ver, vellón. San Blas te, te hablas con él, ¿eh? te invoca, invocas él cuando tienes un plano de garganta, te pones un pañuelo al cuello. Y prácticamente te curas、eh, inmediatamente. Bueno,、eh, a lo mejor yo, sigo consci... aunque <risa> me gusta la leyenda y hablamos de leyendas, yo creo que hay algunos medicamentos ahora que pueden favorecer.、Mm. Pero la fe es la fe, y h ¿eh? a que seguir manteniendo esa fe en, en San Blas y en quien haga falta. Hombre, ya me h s tenido a mí que Felipe se mostrará descreído en estas cosas. Por San Blas tu garganta arreglarás. Pues sí, sí, sí, y agarrarás.、Eh, <risa> bueno, si alguien no puede ir por San Blas y no puede、mm. atarse el pañuelo y invocar al santo, tiene los ataos. Que no es, aparte de atarse el, el pañolito al cuello, es un, un bollito, un panecillo、ah, que se vende allí en el vellón. ¡Qué curioso! Y también dicen que. Bueno,、pues、esto, tiene esto es fenomenal, esto es fenomenal. Esto es malo. En vez de darte el d olor de cabeza e s e que tienes, ya con el atao este te lo, te te, lo comes. Te Debe estar、ya. dulce, ¿no? No lo he probado. Pues esto, póntelo como d e v e r Hay que probar el atao del vellón. Vale, está el vellón bien, a bien. Hay q u probar ataos. Vale, ya está. Eh, siguiente destino, en los milagros,、destino? la corte de los milagros. Pues es sí,、esto. hablábamos de los panes del de vellón, los atados, pero para hacer pan、mm. hace falta trigo. Sí.、Mm. Y una espiga de trigo se convirtió en un objeto de adoración、mm. y de cura para muchos habitantes en Griñón. Había un agricultor y vio una, una espiga que relucía más que las otras.、Mm. Y entonces, bueno, pues al principio no le hizo caso, ¿no? Y fue a ver si cortaba las espigas, pero aquella espiga no se cortaba y. Mira a ver qué era, a cogerla, y es un crucifijo de una especie, bueno, del tamaño de una espica, o sea, que, y ese crucifijo se ha considerado milagroso, el crucifijo del de c ñ ó n ha curado gente, y vamos, es, está considerado muy milagroso. Muy milagroso.、Sí, m Yo antes de irme al vellón a la garganta, si quieres p a s ó por Griñón y, y vamos apañando. Bueno, abrimos capítulo especial con las aguas de Madrid. ¡Ojo! Esto sí que merece la pena. Las、sí. aguas de Madrid. Siempre que investigas algo sobre el agua de Madrid, te encuentras cosas nuevas, cosas que yo modestamente lo reconozco, no lo conocía.、Uh -huh. Y además. Contextos Que nos remiten a la buena calidad o las propiedades de las aguas de Madrid, por ejemplo, y no hablo solo del agua de Calleza de Segunda,、no. el agua que se alegra mismo por el grifo de nuestras casas, o el agua, por ejemplo, de, de Lozoya o el agua de la Cabrera que se, se embotellaba、sí. y se vendía en toda España. Eh, tenemos eh, una de las aguas más conocidas que es la de, la de Carabaña.、Uh -huh. Fíjate, Carabaña, y no estamos muy lejos de Orusco y Dambite. O sea, es verdad. Estamos en la ruta milagrosa, por así decirlo. <ríe> es algo así como el o t día 66, pero. ¿Y el agua este de Carabaña, por qué es conocida? Pues porque se usa y se usaba、uh -huh. para tratar los d e s a r r e l l o s intestinales. ¡Hombre! ¿eh? Cuando tenías ahí retortijones, tenías、sí. ahí. Incluso, bueno, pues、eh, tenías retención. O sea, todo lo contrario. Obraba, obraba、eh, según tuviéras la tripa. Al que retenía le soltaba, y al que le soltaba pues le retenía, y al que no tenía hambre le abría el apetito. Esto es así. t e n g o gente cercana que puede d a r t e l el agua、daño. de carabaña. Sí. Lo que menos gente sabe es que ese agua de carabaña se convirtió en, bueno, en la salvación para la población. De una epidemia que sufrieron. Sí, sí, te escucho, escucha, escucha. Hubo un problema de una, una epidemia de gastroenteritis muy fuerte y la gente fue cuando realmente se descubrió un poco lo que era la. La, la bondad de este agua. O sea que, y de hecho se ha utilizado durante muchos años. En Madrid se podía comprar en muchos establecimientos de ultramarinos que se l a b a n entonces. Se podía comprar el agua embotellada y en algunas, lo que digo son s p o c o s farmacias, pero bueno, entonces, boticas. Se podía comprar porque era un remedio muy, muy útil para g a s t r o e n t e r o m í s útil para el estómago. Bueno. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues lo de las aguas y las epidemias en Madrid es una constante. Como, por ejemplo,、eh, de un pueblo a otro, el pueblo casi casi desaparece por una epidemia y el pueblo de al lado, que tiene una fuente distinta, que viene, digamos, de una vertiente de la montaña completamente distinta, beben ese agua y no mueren. Estupendo. Simplemente, pues, a una medida de higiene, ¿no? ¿Y dónde es esto? Pues esto ocurría、eh, en la misma zona, en la zona de, de Carabaña Orusco con otros pueblos. ¿eh? Bueno. Incluso, por ejemplo, en la línea castellano-manchega sí que se notaba la influencia de las pestes y en l estrada de Madrid, pues, pues no. Mala suerte, e h pasó. Esto no quiere、si、esto decir no que aquella decir zona nada, ¿eh? de Castilla-La Mancha sea Pero, mala.、Eh, maravillosa ni... para transitar también por a h í Por supuesto. Bueno, pues Más seguimos, aguas. Aguas. Bueno, seguimos con las aguas, aguas abajo,、eh, vamos de Carabaña. A otra localidad, porque、eh, Carabaña pues,、eh, consiguió eclipsar a otras localidades que también tenían sus aguas. Es el caso, por ejemplo, de Loeches. ¿Mm? Las aguas de Loeches que se dieron a conocer tras salvar、eh, a una niña ¿Mm? de unas fiebres que tenía fiebres intestinales. Esta, esta niña, que se llamaba Margarita, consiguió salvarse por beber el agua de Loeches. Se descubrió un manantial que era muy rico en, en, la, en sulfatos. Eh, se consideró que era una agua muy buena para el estómago y para los problemas gástricos, y de hecho se, se estuvo vendiendo embotellada y se llamaba la margarita.、Eh, uh -huh. la esta. Luego a esta. l hubo una serie de análisis,、eh, y la cosa es que ha quedado un poquito, digamos,、eh, fuera de, de los、mm, circuitos comerciales normales. n o、uh -huh. También hay que tener en cuenta que,、eh, de alguna manera, Ha sido, a nivel general, yo imagino que la gente que nos oye lo sabrá, y si no, pues lo, lo puede ver, que ha sido un poco tapada por la importancia de Carabaña, ¿no? El agua de Carabaña ha sido mucho más famosa、eh, en el mundo entero,、eh, y sin embargo, la de Loveches、pues, ha sido un poquito más,、eh, digamos, oscurecida por, por la importancia de la otra, ¿no? Mm, la Margarita. La Margarita, sí, Margarita. Margarita de Loeches era、eh, el nombre de la hija del dueño、mm, del manantial. Sí, sí, sí, sí. Margarita. Y por eso le pusieron el nombre de、bueno. la marca La Margarita. La Margarita. La favorita de Carabaña compró La Margarita. <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y cerró los pozos. Y ahí se acaba la historia. Muy bien. Bueno, hay muchas más aguas en Madrid. Ya tendremos tiempo y balnearios, de. Balnearios. Y balnearios. Que no han llegado, bueno, e s t á e l de c a r a b a n a pero nos hubieran llegado. Y, y, y, y milagros. Porque estará a la corte de los milagros, así sí, que.、Sí, y sigue siéndolo. De alguna manera sigue siéndolo, Carlos. <risa> Continuará. Gracias, Pablo. Venga, nosotros nos vamos ahora a las noticias de las cinco y luego volvemos. Pero nosotros también hacemos milagros. Con Queen. s w s o l r y Aquí no hay playa con Carlos Honorato. Muy buenas tardes, familia, ¿cómo estamos? Segunda hora de Aquí no hay playa que comenzamos como es habitual, recibiendo a los que llegan rezagados, a todos aquellos que han puesto la radio en los últimos minutos y dicen: A ver, ¿estos qué hacen hoy? Pues tenemos un pupurrí de muchas cosas que hemos hecho anteriormente, alguna cosita nueva, hemos escuchado música, hemos propuesto libros,、eh, hemos creído en milagros. Y ahora, en esta segunda hora, creo que en un momentito nos vamos a ir hasta 1928. Una Semana Santa de 1928, casi nada. Yo no había nacido, yo no sé tú, pero yo no. También tendremos y recordaremos momentos inolvidables: un momento omni, que no falte, con Pablo Otero. Tendremos musiquita, la recomendación lingüística de Rafa Cerro, y no faltará un poquito de buena música. Yo creo que es un menú completito, un menú de día de fiesta para estar escuchando esta emisora. Ondamadrid en el 101.3 y en el 106 FM. Si nos escuchas en internet, www.ondamadrid.es. Y a todos los de las redes sociales, pues también, también, que no recordamos, facebook.com/barra aquí no hay playa o en Twitter, arroba no hay playa. Qué bien funciona Twitter, ¿eh? Cada día mejor, estamos muy contentos. Qué, qué, ¿Qué música más agradable? Es ¿eh? para que cierres los ojos y te imagines que estás en Semana Santa de 1928. Espérate, espérate, espérate ya. Semana Santa de. 1928. u f Aún está ahí la dictadura de Primo de Rivera. Pero estamos aquí en Madrid. Sí. En ese año aquí en Madrid. Y te voy a presentar a los personajes. Venga, a ver. Tomás Alcón, un ex policía y legionario de la guerra de África. Marcial. ¿no? Sí, Marcial también, ¿eh? El nombre lo dice、vale. todo. Amigo y ex compañero del ejército y todavía policía. Un asesinato, el de Fernando Minaya. Por cierto, Fernando Minaya. Minaya. Minaya. Hay unos cuentos que he estado buscando en Google y salen actores, financieros. <risa> Vicente Martín, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias. Fernando Minaya, ¿al azar surgió? Bueno, no.、Eh, yo cuando tiro de nombres para, para los personajes, siempre es de gente conocida. Entonces, Marcial es un amigo mío、eh, y Minaya es el apellido de también un amigo mío del colegio, que siempre me, me molaba mucho su apellido. En, Yo me apellido Martín y dije,、claro. tiene que molar a apellidarse Minaya.、Claro. Iba detrás de ti en la lista, ¿no? Sí.、Claro. Y, y siempre un poco vienen por ahí las, las, los referentes. Al c ó n era c ó m o se apellidaba mi abuela. O sea, por ahí siempre surgen las cosas. Y cuando se trata de los amigos, después de. No sé si se han leído la novela. Sí, sí, claro. te、bien. han montado bronca. Han dicho, anda, que me has puesto a mí en el papel de malo malote. q u é va, encantado. De hecho, Marcial, que fue el que le d i j o oye, tú vas a ser uno de los tipos duros y. Y Un poco del endable s de la novela, si no te importa que le ponga tu nombre, y o estaba encantado. O sea que a la gente le gusta mucho salir en, en todo lo que sea algo público. Marcial Mayo. A mí me recuerda un poco a, ¿A, quién? a Torrente más chusco,、mm. no. más desagradable. El, el tipo en el que, que, el que he cogido el nombre es todo lo contrario. Es un tipo muy culto y meláumano y tal, pero bueno, el, el nombre molaba. Era un nombre muy de época. a a h o r Suena no suena un poco más extraño, pero Marcial es un nombre que, que hace unos cuantos años sí que estaba en la calle habitualmente. Se, se le ponía seguramente a gente con carácter, ¿no? Con carácter, sí. ¿Eh? Para ponerle Marcial. Es un poco así el personaje. Siempre yo, cuando me dieron clases de guión, decían que los personajes tenían que tener un nombre que dijese algo de ellos. Es verdad. Que... En este caso,、claro. violento, violento, guerrero.、Mm -hmm. sí, sí, sí, sí. Bueno, tenemos、eh, un asesinato, el de Fernando Minaya. Sí.、Eh, decía yo que, en fin, nos llamaba la atención esta cuestión de los nombres.、Eh, Tomás Falcón, por un lado,、eh, Marcial, fueron policías, fueron compañeros. ¿Se puede pensar que son polibueno y polimalo? Sí.、Mm. A ver, podríamos pensar que en realidad lo que es es un poli,、eh, que sería el caso de Marcial, de profesión, de oficio y de vocación, y un poli por necesidad, que sería el caso de Tomás, que no pudo no quiso o no supo soportar lo que significaba ser policía, y más en una época tan, tan complicada como la de Primo de Rivera, y, de, y decidió dejar de serlo. Entonces, no. no en, En cuanto a lo que son capacidades de investigación, el poli bueno por, por la profesionalidad sería Tomás y Marcial sería el poli más de vieja escuela, ¿no?、Mm. De, de obtener las confesiones a, a base de. A tortas. Sí. Sí. ¿Para、sí. qué n o vamos a ir? Y esto suele ser habitual, es decir, hay Hombre, ahora... mucha gente que acaba abandonando, montándose la profesión por su cuenta y riesgo. Estamos hablando, de, en este caso, de, de los policías, ¿no? Que algunos pasan a ser detectives, en este caso. Vigilante de Telefónica. Sí, cuando se estaba construyendo el edificio de la Telefónica, allá en Gran Vía,、uh -huh. él, era, él trabaja ahí de, de vigilante, fue lo que, como le pasa a mucha gente ahora, lo, lo único que encontró.、Uh -huh. Y bueno, también un poco ahí el referente de la Telefónica era porque mi abuelo también estuvo trabajando en ese edificio. O sea, siempre las cosas de uno que ha oído, lo que antes hablábamos de la entrevista, la guerra de África, todo esto, son cosas que uno había oído en, en casa de Madrid y que por desconocimiento. Pues lo t e n í a ahí un poco aparcado. n o Y Lo que he querido con la novela es un poco refrescar o, o contar a la gente cosas que, de su ciudad que no, que no creo que conociesen. En cuanto a la época, es parecida a la actual, ¿no?、Eh, en、es、algunas muy, cosas, ¿no? Mucho, mucho.、Uh -huh. se, se dicen que, que la época de Primo de Rivera fue un ensayo de la dictadura de, de Franco, ya al final. Fue una época de mucha obra pública, de. Una época convulsa económicamente, estamos a las puertas del crack del 29.、Sí. Eh, veníamos de la. Bueno, nosotros ya habíamos tenido varios cracks. Sí,、antes. bueno, nosotros <risa> creo que desde los Austrias seguimos arruinando. Arruinados. Y entonces sí que era una época muy convulsa políticamente.、Mm, veníamos de las guerras de Marruecos,、sí. de... todo eso se vivía la... En, la, en, en el día a día en la gente y la gente lo pasaba mal. Entonces, sí、mm. es muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Llevaba cambios sociales que estaban ahí gestándose. Sí, surgió la clase media、mm. en, en esa época. Veníamos de un momento álgido económicamente, veníamos después de la Primera Guerra Mundial, que como España fue un país neutral. Sí, vendió, vendió a, a, unos a, unos otros. a otros, e n a otros, enriqueció.、Sí. Y luego vino el, el, el bofetón, como siempre. Y Entonces, un poco sí que lleva razón, Está, es muy p a r a l í p c o a lo que estamos viendo ahora. La verdad que es una forma bonita de aprender historia a través de la novela, porque estamos hablando de una novela negra que tiene una base histórica. Y, por ejemplo, me fijaba yo en las fechas 1928 y recordaba, porque. Los de mi quinta somos de la ESO.、Eh, yo de la EGB. O sea. De la EGB, perdón, de la EGB.、Eh, 1928, digo, yo creo que me quedé en octavo en 1936, pero no lo recuerdo bien. De hecho, esta época siempre en el bachillerato t e las altas. Se v a rápido. Sí, ¿no? Es, es? No, no, sí. No, nadie siempre e r á a la república y a la guerra. Sí, sí, sí. No, entonces es una pena, e es una época muy interesante, fue breve el reinado, digo, el reinado, el. La dictadura de Primo de Rivera, creo que、mm. fue del 23 al 30, que ya él renunció, y en el 31 entró la República. Y, y lo que sí que es una época que, como bien decías tú, en el Instituto se pasaba por ella de sí, puntillas, sí. No, prácticamente no existía. ¿no? Y yo no es que fuese un erudito ni un historiador, sino que por casualidad llegué a esta época y vi que era una época muy interesante para situar una novela. Una novela negra, era un Madrid con drogas, con jazz, con música, con, con garitos, con clandestinidad, con movimientos políticos y era una buena época para situarlo y para, para darla a conocer. O sea, y Estos protagonistas que estuvieron en esta guerra que mencionábamos, la verdad, que l o d e la guerra nos lleva mucho la atención porque no es que, en fin,、eh, como en todas las guerras, hay muchas pérdidas, hay muchos muertos. Lo que pasa que es que los muertos de esta. Mueren, ¿no?、Mm. Uf, ¿Cómo murieron algunos, eh? Bueno, ¿cómo murieron? No, ¿cómo los mataron? Mejor ¿No、dicho. <risa> es diferente. Sí, la verdad es que fue una guerra muy. Bueno, iba a decir una guerra muy cruel, pues como todas, pero especi especialmente todo lo que fue el, lo que se ha dado a conocer como el desastre anual y todas las consecuencias que tuvo, aquello fue una carnicería pura y dura. Tampoco vamos a decir que la novela va de eso. Es,、Ajá. digamos, una novela que solo contiene. Pero no, es,、eh, no está centrada solamente en, en, el, en, en, ese, en, ese, en esa acción. Pero bien, como decías, fue, fue muy cruel. Fue Ahí las atrocidades que hicieron primero unos y luego otros, pues、eh, por desgracia luego las han igualado. Pero cuando uno lee sobre ellas, y en el libro yo lo he suavizado un poco, no se puede creer que se llegue a tales grados de crueldad. Es increíble porque nuestros protagonistas, claro, utilizan algunas de las técnicas. Bueno, de lo que aprenden, de lo que van aprendiendo. utilizaron allí en la sí, guerra.、Claro. Y ahí estaba un poco el kit de la cuestión, ¿no? En cómo avanzar en ese recorrido, en ese camino, en ese viaje para descubrir o dar con, con la persona que ha acabado con Minaya. Sí, bueno, en realidad, Tomás es un tipo que, que tiene una especie de compromiso moral, porque él piensa que. Ellos, no voy a desvelar el final de la novela, pero ellos sospechan por, por cómo el, el asesino actúa, no solo mata a una persona, sino que luego mata a varias. Sospechan por la forma en que lo hace que es alguien que ha estado allí, que ha estado en, en esa guerra, porque solamente alguien que ha estado ahí conoce eso puede luego volver a, a reproducirlo. Y entonces, Tomás, lo que se encuentra es un poco en una deuda moral, porque piensa que igual que este asesino ha venido trastornado de la guerra y ha actuado así, a él o a cualquier otro le podría haber pasado lo mismo. Entonces tiene una especie de compromiso moral por el cual durante un tiempo vuelve a la policía para ayudar a capturar a este tipo que podía ser e l mismo. Ya,、no, desde luego. Nos vemos、eh, o nos imaginamos, mientras estamos leyendo la novela, a esos policías、mm -hmm. eh, andando por la gran vía, por esos escenarios tan bonitos. De hecho, la portada. La portada nos gusta mucho. Te acordarás de mí, se ven aquí los edificios más emblemáticos de la Gran Vía. Casi, casi se ve hasta el Casino Militar, el centro cultural de los ejércitos. Sí, casi. sí porque es justo esa la parte de la portada. No la pueden ver, pero cuando la vean en las tiendas lo, lo van a reconocer, la gente que s e Se van a acordar,、familia. se van a acordar. Sí, porque es una portada、ah. que llama mucho la atención. Está, han hecho muy buen trabajo los de la editorial. Y, y se ve casi el Casino Militar, que es un sitio emblemático. Yo tuve la suerte de. Pedí permiso para visitarlo, para documentarme, y me hicieron una visitada g u i a estupenda. Y es un edificio emblemático que representa un Madrid muy del siglo XIX, es un poco con lo que presenta el primer tramo de la Gran Vía,、sí. es el Madrid del XIX en contraposición con el segundo tramo, que es el Madrid ya del, del siglo XX, y un poco es una metáfora de lo que quería yo también reflejar, el cambio que hubo en Madrid en esa época. ¿Y qué te contaron allí en el Centro Cultural de los Ejércitos? s q u e te sirviera para la novela? Principalmente, bueno, aparte de tener la amabilidad de enseñarme los sitios que normalmente no, no son de acceso a todo el mundo,、eh, fue un poco empaparme de lo que era el sitio, o sea, sentarme en el café, en el bar que había allí, me sirvió a mí para, para poder visualizar y situar a los personajes en el capítulo que ocurre allí. Y me inspiró el personaje del, del capitán, un capitán que fue veterano también de la guerra, de la caballería. Y, y ese personaje surgió allí, sentado allí en el, en el bar de la, de la cafetería del centro de los ejércitos.、Mm. Yo creo que no podría haberme lo inventado en casa. <risa> Porque por allí a lo mejor pasa más despacio el tiempo, ¿no? Es que está prácticamente <risa> igual que cuando la época. Entonces. Ves cómo un poco ha cambiado el concepto de ejército y de, casi de casta、sí. militar a lo que hay ahora. no? A mí me lo enseñó un capitán que fue lo más amable del mundo. Yo que había hecho la mili, pues para mí hoy capitán era casi como ponerme firmes y sin embargo me encontré un poco eso, a alguien. Cercano y tal, que no era la imagen que tenemos de, de, de un militar, y supongo que es lo que también refleja la novela: un, un ejército y un país y una ciudad que ha cambiado. Un edificio magnífico, esas vidrieras. Sí. ¿Te tocaron el piano allí en el.? No, porque、salón? yo cuando fui era por la mañana.、Ay. vamos. Estaba por la mañana y. A Paloma sí le han tocado allí en el p i a n o Sí, sí, sí. Le sí. cantaron el tiempo pasará. <risa> Algo、pega,、así. no, pega.、Sí. Pues... Y algo de c u p l e también, a mí, creo. Me, me sorprendió mucho del Casino Militar, fue la zona de la sala de esgrima, por ejemplo,、uh -huh. y la barbería y todo eso, porque claro, es que ¿Eh? t á como la época. a l l í tenían que hacer sus cositas. Sí, sí, sí. No, pero me refiero a como concepto de, de recreo, que、sí. claro, ahora sería una sala de fitness, a m o s a ver. a o r a s Sí. Y, sí. Y, entonces, Con pues, una cinta. Claro, y era como tenía todo más. Ya te digo, no podría haber escrito eso. Sin haberlo visto. La verdad es que s i ves el florete, vale, ves la espada, vale, pero cuando ves el sable, dices, me voy corriendo.、Sí. por s i acaso. Vi Vicente, imagino que ya habrás pensado versión cinematográfica, televisiva de esto. ¿o cómo lo yo, ves? Claro que lo he pensado. De hecho, yo que soy guionista y director, pues luego me han dicho que la gente que lo ha comprado y lo ha leído, que ha sido mucha, porque hemos agotado. Eh, la primera edición, ya estamos esperando ahora reeditar. Decían que por el mismo precio habían visto una película y leído un libro. Entonces, yo no me había dado cuenta de eso, no me había dado cuenta de que era una. Novela muy visual, y entonces sí, sí, daría para una película. Así que si alguien lo está viendo aquí, que,、pues、ya sabe. que ya sabe. Se aceptan ofertas. Sí, sí, y ahora,、menos. además, con, con las、eh, facilidades que hay a la hora de la pospo, de quitar cositas, se podría rodar perfectamente en la gran vía. Sí, yo también he tenido.、Ah, no voy a decir que haya tenido cuidado a la hora de e s c r i b i r l o s si Hubiese sido un guión, si hubiese sido más cuidadoso, como diríamos vulgarmente, me habría cortado más. Aquí、sí. no, aquí hay una imagen, por ejemplo, que yo siempre me la imaginaba en una película. En la que el protagonista está encima en el edificio de la Telefónica cuando se está construyendo, que es prácticamente una estructura metálica, al atardecer, y un z e p p e l i n porque en aquella época no había luces、claro. comerciales, un z e p p e l i n sobrevolaba la ciudad y me venía una imagen ahí un poco de Batman. Y el c p l í Pues esto, esto ahora con un dron se hace. En película, que debería e s t r <risa> s u p e n d o En serie de televisión, porque ahora se están haciendo cosas de época que funcionan muy bien. Sí, sí. Sí, y una de las mejores formas、eh, de promocionar también las ciudades,、eh, comentábamos antes de entrar al estudio, ¿Mm? lo conocidos que son、eh, para la mayoría de las personas esos escenarios cuando uno visita Nueva York. Lo ha visto tanto en las películas.、Eh, en ¿Y las Londres? Películas sirven. Londres sí, también. París. Para promocionar t a n t o s sus ciudades que es que podría. Ser la mejor inversión en publicidad n o que apostar por el cine. Sí, yo, a ver, una de las cosas que quería con la novela era、eh, hacer un canto de amor a Madrid, a un Madrid que ahora no existe, pero que se puede ver, porque aunque ya no h a y están los cines y la gran vía. s e ha convertido en un centro comercial、sí. gigantesco y es una pena para los que no lo han conocido. Sí quería un poco, es uno de los protagonistas,、eh, de la ciudad de Madrid. Yo soy madrileño, tengo 45 años, llevo aquí toda la vida y, y es una ciudad que adoro, que a veces detesto, pero que sí que es un, una reivindicación, no voy a decirlo de otra forma, de, de situar a, a Madrid en una obra que creo que a veces pecamos de, de ser un. Un poco reivindicativos de lo nuestro. n o Y recuerdo cuando leí La Sombra del Viento de Zafón,、mm. que me hizo enamorarme de Barcelona, aunque ya la conocía, y un poco fue esa intención: n o que Madrid fuese un sitio que vieses cuando paseas por la Gran Vía, que te imaginas e s a Tomás Halcón paseando por allí hace casi 100 años. A la de alumnos que mandaríais, ¿no?、A、hacer prácticas a la Gran Vía, a tomar esas imágenes. <risa> si siguiera abierta la Escuela de Cine Petro a l m o d ó v a r de Alcorcón. Sí, bueno, nosotros, como estábamos en Alcorcón, realmente irnos a la Gran Vía era bastante complicado, así que tirábamos más de la zona de Alcorcón, los parques y, y la zona de por aquí. Pero sí, sí, es, es una pena que aquello se terminase, pero bueno, es lo que tocaba. Una lástima. Los presupuestos y los dineros, imagino, ¿no? Sí, supongo que entre dar de、mm, servicio a una ciudad y darle el cine, pues hay gente que, que decide utilizar los servicios. No,、sí. no lo voy a juzgar, pero vamos, creo que fue un error considerable, porque esa escuela lo que hacía era dar la oportunidad a gente que no tenía acceso a, a pagarse unos estudios de imagen, porque si los estudios privados son caros. Los de imagen son, son para ricos. Mm. Entonces, mm. eso sí que fue una pena. Pero bueno, esperemos que vuelva alguien a retomarlo porque. No creo ahora que estamos en una época de bonanza otra vez y todo empieza. A... Bueno, de bonanza, porque, porque van a rodar otra vez bonanza o una ponderosa. Remedio, ¿no? Hombre, d i c e que ya empezamos a levantar cabeza, p o s u s t Sí, sí, sí. sí.、Eh, menos mal que es ficción. Bien. Bueno, la verdad es que nos ha gustado mucho esta novela, lo que hemos leído.、Sí. Hay que terminarla. Y nos gustan mucho también las opiniones de los ¿Ah, sí? blogueros. ¿Y qué o p i n i o n es? La has... cantidad de gente. q e tiene u b o No he pagado a nadie para que hable bien de la novela. Pues es fantástico. Y de hecho.、Eh... No, si les pagas lo mismo, hablan mal, ¿eh? Bueno, por eso te digo, que a veces lo que se trata es que hablen. No, no, pero en este caso, bien. Yo me encontré un día un amigo que me mandó, mira lo que ponen aquí en este blog de la novela. Y era una, una chica que tenía un blog, que por lo que luego me he enterado, bastante conocido, que le ponía un 12 sobre 10. Digo, Dios mío. Bien. ¿No te has terminado de leer, dices? Pues te vas a llevar muchas sorpresas. Sí, porque precisamente en ese comentario de ese blog que estás eh, eh, señalando, la autora dice eso, que,、ah, en fin, que uno puede sospechar, puede tener claras ciertas cosas relacionadas con el asesino, pero que a eso de la mitad fuh, fuh. hay un quiebro tremendo, tremendo, tremendo. Sí, habría una, lo que se hizo, una patada en ahí. Sí. <risa> Esa... Esa... <risa> Muy descriptivo. e s t á s ahí leyendo, leyendo, leyendo, y de repente el autor hace z a s c a Sí, sí.、Ala. Esta chica, luego que ya nos hemos hecho amigos de Twitter y tal,、sí. decía que sufrió un microinfarto leyendo. Jajaja. <risa> No, no, pero te ríes, pero te digo, cuando te lo leas te vas a quedar flasheado. No, no, pero sí,、si、a, a mí me gusta, me gusta que me den ese tipo de palos cuando l e o Está bien, hombre. Además, está es justificado. El, quiero decir, que tampoco es una cosa que te sacas de la chistera no, no. sin ton ni son, que a veces que o c u r r en las películas o las novelas que dices, uy, esto,、sí. ¿por qué no tiene coherencia? Funciona, pero aquí está perfectamente integrado y a partir de ahí ya sí que es que vas como. Como un tiro, no quieres dejarla. Eso es la bloguera que dice el 12 sobre 10. Hay uno sí, que sí. pone 7 sobre 10. Bueno, hay de todo. Hay de todo. ¡Vale! Hay de todo y comenta. Bueno, la verdad es que、eh, el personaje,、eh, Tomás Halcón, le recuerda un poco a Jerónimo Tristante. ¡Ah, de la serie de Víctor Ross. Sí, buen amigo también. que estuvo Aunque por bueno,、aquí. no tienen nada que ver、eh, no, en este caso.、Y、tanto porque... que no tienen que ver porque no sé de qué me estás hablando. No <risa> conoce a Víctor Ross ni el personaje este de Tristán. Un, un policía que... también. No, es al revés, justo. El escritor es Jerónimo、ah, Tristán y, y el personaje Víctor Ross. Para que Ross. veas que es cierto sí, lo que、sí, dice. No, no, no. Y en épocas distintas. Sí, son en épocas distintas. A ver, yo también mucho de lo que. A mí me gusta la novela negra y a mí me gusta mucho género. o ¿no? n Soy de. De género, yo vengo de una generación en la que, ¿qué vamos a ver? Una del oeste, una de guerra, una de.、Claro. Entonces el género es algo identificativo. Y, y me gusta mucho el género negro, este ambientado en Los Ángeles y, y ahí son policías que beben y pegan a la gente.、No. Madre mía. <risa> bueno. Tomás, no, p a y una、está. cosa que estamos, estamos omitiendo y、bueno. es que hay una bonita historia de amor. ¿Ves? Nos faltaba Eso... la chica Ana. Es que o es no lo has contado, que... Paloma. No, no a Es que no lo voy a contar todo. ¿Sabes qué le pasa? Que le tengo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy advertida. Que no sea Paloma, spoiler, no las c o Porque eso... tiende mucho a contar más de la cuenta. Está desde el principio. Quiero decir que el personaje que redime a este tipo de ser mala persona es una mujer. Qué raro, ¿no?、Y、es el amor, sí. Qué raro que a un personaje masculino le redime a una mujer. Pues en este es caso es como lo que ocurre. Y sí, es una bonita historia de amor. Una historia de amor que yo creo que es lo que muchas veces se, se echan falta en ese tipo de novelas. Las mujeres prácticamente、sí. son las que se arrojan. A los brazos de los policías, a los detectives y tal, para que las traten mal, y aquí es al revés. O está muy al margen, ¿no? Sí, aquí algo... es un personaje que tiene ...tiene mucho peso en lo que él hace y en lo que él quiere.、Uh -huh. Bueno, Paloma, me lo a, ...lo habías obviado ese, ese dato, ¿eh? Sí. Te lo, te lo pongo aquí como negativo. Sí, bueno, y no voy a hablar de Soria, ni、no、de. o voy a hablar de nada más. Ni de Campos de Castilla, ni.、Uh -huh. ¿Qué pasa con Ana? O sea, ¿que ¿tú qué puntuación le pones? ¿En la bloguera un 12, el otro un 7? ¿Tú、ah, tengo qué? Tengo que terminar, b o No puedes ser Ay, crítica. Es que por favor. Pero ya sabes que la novela negra a mí me gusta mucho. Es、también. lo que más me gusta, sinceramente. Bueno. A mí lo que me gusta es que siempre que se ha considerado que es un género muy para hombres, que casi todas, por no decir todas las mujeres que la han leído, les ha gustado. Incluso aunque no sean aficionadas como tú. A novela negra, ¿les ha parecido una ¿Ah, l e c t u r a ¿sí? sí. ¿Son más aficionados los hombres a sí, la novela negra? Sí, sí. pim pam, y da, desde este momento en adelante las mujeres. Bueno, yo no sé si en cine lo vamos a ver, pero esto tiene Ojalá, continuidad, ¿no? O en la tele, o en algún sitio. <risa> ¿Segunda parte?、Vicente? Estoy en ello. Solo te puedo decir que es ambientada en la guerra civil.、Uh -huh. Tomás、uh -huh. a l c ó n investigando algo en el Madrid de la guerra civil, de los bombardeos y de. Una época en la que una vida no le importaba a nadie. Pues nos va a venir fenomenal, porque si nos quedamos en el 36 ahí e n e g b <risa> para terminar de pasar, repasar、eh, la década, nos va a venir、de、fenomenal. l q u e aprovechate quieres, eh? Una、sí. cosa ya tremenda. Hay que refrescar la historia, hombre. Eso es, eso es. Bueno, Vicente, que hasta aquí hemos llegado, que muy bien, que sigas ahí trabajando, que ya、Igualmente. sabes que el que trabaja <risa> tiene su fruto siempre. Y esta novela te acordarás de mí. Eh, que podéis encontrar en todos los、eh, sitios donde venden libros. Yo recuerdo, mira, y voy a mandar un saludo a una librería a la que he ido mucho, que está en la plaza de Quintana. Un saludo para Isabel la Librera. de Quintana. Pues muy bien, a Isabel la Librera, un saludo de mi parte. Que... Cerca del Docamar, entonces. Sí, señor, enfrente, <risa> enfrente, casi enfrente. Muy bien, sabemos de lo que hablamos. No, no estaba preparado. ¿eh? No, no, no, no, no. Ya s e l o falta que ahora, cuando acabemos, me digas que hemos ido al mismo colegio. No, no, no, imposible. Eso sí, que eso ya te digo que imposible. Que gracias por venir, Vicente. Nosotros. Paloma, c h a o 101.3 y 106 FM. Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Debes estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente y solicitar la documentación para votar hasta el 26 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y tendrás hasta el 21 de mayo para enviar gratuitamente tu voto por correo certificado. Puedes votar aunque estés temporalmente en el extranjero. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Esta es una canción muy bonita. Todas las tardes a las 7. Yo siempre he sido el rey de las chuminadas. He conocido internacionalmente como Chuminator King. Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno. ¿Me Ey, lo grabes? ¿Me lo vas a grabar? Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios. Como estamos aquí hablando t ú y y o parece que estamos solas y luego se está escuchando más gente. Y luego igual me arrepiento, pero no. No hay móviles. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid. De uno en de uno. En uno, en uno, en uno. En uno. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. desde la Semana Santa de 1928 nos vamos a.、Um, a China. Sí, sí, sí. Una China un poco especial, eh, todo hay que decir. Este es un incunable. Enrique Llana. ¿Quién no se acuerda? El disco chino. Nosotros, del que no nos olvidamos, es de Juanma López Iturriaga, que hizo una exhibición de cómo hablar in... inglés. y v a a decir, no, chino, chino. Vamos, una soltura por encima de la media. e h Pero para chino, nuestro chino Chen, en los grandes éxitos de Aquí no hay playa. ¿Te acuerdas? Juan y n k u a l i n Juan y n k u a l i n Juan y n c u á l n O algo así. Sí, bienvenido. Es Luis Chen,、mm. que significa bienvenido. Buenas noches, bienvenidos, hijos de Ronald Ro. s a l u d a los aliados de. Lleva 15 años dedicado a la restauración, primero en Elche y ahora en Madrid, donde ha abierto un restaurante que se llama Sumo, está en la calle Fuencarral. 116 Sumo, efectivamente. Nuestro menú es buffet, pero no libre, digamos. Servimos、no. la mesa, ¿Ah? tampoco es autoservicio. Usted se sienta ¿Sí? cómodamente y servimos lo que pida usted. Y cada vez que pide, se puede elegir seis variedades d i s t i n t o s o iguales entre 77 comidas. Y si no te comes lo que pides, quizá te sancionen con dos euros de multa. Esto, digamos, q u es e una cuestión para que la gente p i d e Lo que vaya a consumir y pide con cuidado, poco a poco.、Cuidado. Por eso se recomienda: pide tres veces, no una vez. Sino una vez que pide dice ocho platos, seguramente a lo mejor、uh, luego sobra diez o sobra ocho platos, es una pena, digamos.、Y、hoy día tirar la comida、ay. es una pena. Hay pena, hay penita, pena, pena, pena de mi corazón. メコレポロラスベナー、コラフ a ーサーデュンセクロー。イエスロミモケンウナオディーニブライペデレナー、イスウ o a n、no、Manuel Serrat? ット Pena. p pen e ナ a ピエナー、ピエナー、ピエナー、ピエ a ー、ピエナー、ピ a ナー、ピエナー、 Punto tres, siento s si, e f, f. En comunidad, vamos a darnos una vueltecita por alguno de los 179 municipios de la comunidad de Madrid. Y en fin, <ríe> hoy ¿Qué digamos que é pasa? ¿Qué pasa? No, no. Que, que los corazones sensibles estén tranquilos. Que vamos a hablar de cosas que a lo mejor no tienen demasiada explicación. Pablo Otero, buenas tardes. q u tal? Buenas tardes, no tienen explicación de momento. De momento. O sea, decía momento.、Eh, e d Artur h C. Clarke. Que、eh, la tecnología a partir de cierto nivel es indistinguible de la magia. Así que lo que a veces creemos que es mágico, inexplicable, paranormal, sí, sí. simplemente、bueno. es la tecnología de quién sabe quién, ¿Mm? mucho más allá del、claro, conocimiento. Dices inexplicable y la gente puede pensar,、eh, pues eso, que si no eres capaz de razonar por qué suceden algunas cosas, pues te puede dar miedo, congoja. Eh, te puedes ver atemorizado de alguna manera. Bueno, fíjate que hasta 2012,、eh, hablando de un s e ñ o r que te gusta mucho, que es s i r d a e y Newton, no se supo por qué caía la manzana. Sí, sabíamos que era atraída por una fuerza de、eh, la gravedad. La fuerza de la gravedad. Pero, ¿qué es lo que atraía la manzana? <coughs> ¿Qué es lo que al final precipitaba la manzana hacia el centro de la Tierra? <risa> bueno, pues a raíz del descubrimiento del bosón de Higgs,、sí. se pudo determinar por fin qué es. lo que hace que los pequeños elementos diminutos, microscópicos, que integran esa manzana、Ay. sean atraídos por la fuerza de la gravedad. Bueno, bien, bien, bien. Pero tú venías a hablar de otro libro, no de este, de Newton, ¿no? Sí, vamos a hablar de un libro que es、eh, <risa> bien distinto porque es el, el libro del Madrid Paranormal Bien. Hemos hablado de los enanos,、eh, más buenos o más malos.、Uh -huh. De fantasmas que hacen de las suyas en、sí. determinados poblados o despoblados de Madrid. Madre mía. Hemos hablado de brujas, de voces del más allá. Y hoy.、Uh -huh. Vamos a hablar de los objetos volantes no identificados. Que con esta música parece algo más misterioso, pero en realidad es exactamente eso: objetos volantes no identificados. Algo que vuela y no sabemos qué es. Sí, a veces lo podemos、eh, confundir con muchas cosas. Por ejemplo, nubes lenticulares, las ¿sí? es que forma el viento, reflejos de las luces de los coches en las nubes bajas. ¿Senor? Eh, aviones, bolsas de plástico, bolsas de plástico, la que e s t á n v o l a n de p l á s t i c e bolsas e p l á s t o b o s meteorológicos. Pero bueno, a veces hay una explicación y o t r a s veces no la hay. No hay. ...no la a h Y ...y a veces nos preguntamos si son viajeros de otro espacio, de otro tiempo, o somos tú y yo en el futuro viajando en nuestro pasado. No, no, esto ya es demasiado complicado. Ya, demasiado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues aquí en Madrid, si iremos más lejos. Ha habido fenómenos documentados de o v n i s desde hace siglos. ¡Siglos! Y Cuando digo siglos, estoy hablando de hace 300 años. había constancia de al menos un avistamiento. Esto es lo que ocurrió, y así lo cuenta Felipe Alonso, que es maestro de la divulgación de e s e tipo de cosas, en Villa Viciosa de Odón. Sí, sí, sí, h a y un relato. Es decir,、eh... En, yo imagino que que no nos vendrán a decirnos los puristas que es una invención de una fotografía de esas trucadas, porque en el siglo XIX tampoco se trucaban muy bien las fotografías, o sea, era un poquito complicado, ¿no? A lo mejor alguien las pintaba, <ríe> pintaba, foto, pintaba eso, ¿no? Sí, sí, efectivamente, esto también es una de las zonas, estas como están cerca de los pantanos.、Eh, siempre se han, de alguna manera se han unido、eh, las apariciones a lo largo de toda la historia en todo el mundo, las apariciones de fenómenos o v n i s、eh, con pantanos, con lagos. Se llegó incluso a hablar de una oleada en diferentes países, sobre todo países latinoamericanos, incluso un, un, te recuerdo, por ejemplo, cuando hablamos de la presa de Atazar, te acordarás. v o s ha hablado de que, de que, esta, de que había bases、eh, submarinas en las grandes presas o en los grandes pantanos y ahí estaban viviendo los,、eh, bueno, e e comillas, extraterrestres, que yo creo en ellos, los extraterrestres, o digamos, eh, los eh, eh, tripulantes de los o v n i s los objetos volantes no identificados. Bueno, mmm, m -hmm. m El Atazar, el b i l l ó n el Villar, Santillana, Valmayor. En todos estos sitios, en todas estas presas, dicen que en el fondo puede que estén bases de estos hombrecillos. ¿Quién lo sabe, Carlos?、Uf. Lo cierto、bueno. es que a veces en épocas de sequía bajó tanto el agua que, ¿Mm? que ha sido casi posible ver las espadañas de la iglesia, pero no hemos visto nada más. Vas e m p e z a d o en el siglo XIX y tienes razón, Felipe Alonso, que cuanto menos es complicado que alguien se dedicase a. Falsear. Trucar daguerrotipos. e、bueno. bueno, Pues sí. Bueno, vamos a, por un otro,、eh, vamos a por otro hecho que ocurrió en Alcalá de Henares sobre el regimiento de la BRIC-PAC, la Brigada p a r a c a i d i s t a aunque no muy lejos de allí, en la carretera de a j a l ú r está también la base del INTA, lo que algunos consideran la, la NASA española,、sí. en la que también se hacen experiencias con vehículos extraños. En cualquier caso, esto es lo que ocurrió no hace mucho sobre los techos de la brigada Paracaidista de Alcalá. Ha habido una época en la que ha habido una oleada muy fuerte de o v n i s sobre la Comunidad de Madrid, y entonces、sí. en la zona del Abripas se detectó una, una luz que, era, que es un o v n i Ahora la pregunta es: ¿qué era ese o v n i Bueno, pues lo que dice la sigla, ¿no? Objeto volante no identificado. Es un platillo volante, son extraterrestres, por eso cada cual quiera lo que quiera, pero era, era una luz、eh, muy fuerte que se detectó allí. Bien, la luz fuerte, fuerte. Claro, es lo que tiene. Sí, sí. Las luces de colores, incluso hace poco hemos podido ver lo que parecía un ovni sobre el cielo de Madrid, con tres、eh, tipos de, de luces de colores que iban girando, y bueno, pues el supuesto ovni hacía giros extraños. Bueno, pues bien podría ser un globo e s t o s de meteorología que, llevado por los vientos en altura, pues también pues,、sí. hace esas extrañas maniobras.、En、cualquier caso, no solo en Alcalá, no solo en Vía Viciosa de Odón, no solo en la parte. Este y en la zona, digamos, oeste, también hacia el sur de la Cunha Madrid y al sureste de la Cunha Madrid, en Arganda tienen constancia de este tipo de fenómenos. Aquí hubo un, un caso、eh, datado, además, en el año 80-81, en el cual había acompañado, o sea, una de las personas que iba en un coche, vieron una luz que les acompañaba. Es decir, volvemos a lo que siempre mantenemos cuando hablamos de este tema. Un Omni, efectivamente, objeto volante identificado. Eso, eso es una realidad, es una luz, es una realidad. ¿Es extraterrestre o no extraterrestre? ¿Son los americanos con un avión q u e e s t á n controlando? ¿Son los rusos que dan a la prueba? ¿Son los, los. que sean? No lo sé. Pero el hecho es que esta luz era una luz muy, muy especial, que afectó al coche, que la gente se asustó, que ellos quedan perseguidos. Digo, yo sigo pensando que,、eh, que la famosa película que encuentro es la tercera fase, es una realidad. ¿Y por qué no lo va a ser? ¿Y por qué no tenemos un Omni que sigue un coche en Arganda como ha habido otros en El Bellón o otros en a t a z a r o t r o s en muchos sitios? Sí, sí, sí. ¿Que son extraterrestres? Yo s s t o diciendo que sí. ¿Que me pueden tachar de loco? Cada cual que o p i n e lo que quiera. Uh -huh. Felipe, es pero está documentado. el sí, hecho. Hombre, sí, sí. hombre, Además, en otros sitios también la comunidad Madrid en los que alguien de repente, en presencia de unas luces en el año 80, irían c n un R12, n ¿no? o similar. Bueno, pero te digo que no es、eh, extraño que ha habido casos en los que el vehículo se queda parado como sin batería, como muerto ante la presencia de esas luces y luego Y luego se está terminando. Pues milagrosamente el coche、uh -huh. no, resucita. n o、uh -huh. Bueno, Arganda, un sitio de la comunidad Madrid en la que. También ha habido presencia de estos objetos voladores no identificados, es Colmenar Viejo. Colmenar. Sí, en la zona de los cierres de San Bartolomé, pues ha sido frecuente. También por la presencia, tal vez, la confusión que puede llevar a algunos a, bueno,、pues、a equivocar esos ovnis con algunos de los aparatos que hay en las bases militares que、uh -huh. están cerca. Y eso es lo que también nos hace denotar esta vez Felipe. También pasó por encima de allí un ovni. Ah. Eh, hay quien dice que no fue un o v n i sino que fue un satélite espía que fue para fotografiar la base de helicópteros que hay o también el a c u a r t e l a m i e n t o San Pedro que está también ahí al lado.、Exacto. Bueno, sea lo que sea, era un o v n i objeto volante n identificado. Bien, mucho o v n i mucho o v n i pero ¿dónde están los marcianos, Pablo? En Cervera. <risa> Cervera. Bueno, es lo que dicen, realmente esto no se sabe, hay una historia. Que cuenta que hace mucho, muchísimo tiempo, a la ceremonia de Buitrago, pues llegó un ser extraño, extraño、sí. por la altura, por, también por los ropajes que vestía,、mm -hmm. y tras su marcha, tras su desaparición, pues algunas mujeres del lugar、eh, dieron a luz a niños con seis dedos en la mano. <risa> sí, esta es una parte de la leyenda. Sí, sí, sí. Y bueno, pues sí, así nos lo contaba Felipe. A ver. Aparecieron niños que tenían seis siete dedos en las manos y en los pies.、Eh, se comenta que hubo una oleada muy grande ovni en la zona esta, en la zona, toda la zona del Atazar, de la empresa del Atazar, durante los años 75-85, y que es una zona de eh, fenómenos eh, paranormales, eh, psicofísicos o, si quieres, extraterrestres. Eso ya cada cual p i e n s o q e quiera. Y que apareció por allí un individuo que, muy alto.、Eh, Más alto de la media, de lo que se consideraba en ese momento, alto, no creo que fue su jugador de baloncesto, pero alto, con una túnica,、eh, y entonces estuvo por ahí una temporada, y, al, y después apareció. Al poco tiempo de irse, nueve meses más tarde, comenzaron a aparecer、eh, niños con seis, siete dedos. Pues oye. Curiosidad,、eh, ¿Sí? fue este hombre que era muy prolífico y tal, la mujer allí que le gustaba mucho este individuo, no lo sé, pero ahí está. De momento, el periodo de gestación humano. Sí, ¿Eh? sí, porque eran humanas. Ya, y al cabo eran mujeres humanas.、Pues、sí, sí, pero podía haber sido como era un、y、híbrido. Podría haberlo acelerado, sí, sí, también, sí, sí. También lo hemos visto en alguna película. Bueno,、eh, hay tal vez una explicación. nosotros fuimos allí a hablar sí, con gente de hogar. Sí, Me acuerdo,、lugar. me acuerdo. Y bueno, lo que nos han comentado es que esto al parecer es una anomalía genética que han tenido otras personas、claro. a lo largo de la historia. Y como en los pueblos pequeños, la gente pues. Por sanguinidad. Por lo q u s apareció. Habría una explicación. Bueno, en cualquier、bueno. caso. Hay quien habla también de la aparición de un misterioso huevo que bajó del cielo y se posó en los montes de la c o m u n i a d e Madrid. Si quieres eso, te lo cuento mañana. Bueno, bueno cuando tú quieras.、Eh, y el que quiera ver este tipo de cosas en papel, que sepa que tiene un estupendo libro de es, Felipe de Alonso. s e Felipe Alonso en Madrid,、eh, curioso, anecdótico y de leyenda, editado por la librería, que es vamos, una Biblia para sí, que sí. nos dedicamos a esto. Esto hay que estudiárselo. Pues nada, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a dejar los omnis por un ratito y vamos a oír a Miguel Ríos. con este clásico, Santa Lucia. detalle d う ti. よし、きありがとうございました。 全然違う。 ピークセンティー、ポーファーゴー、ダメーナセイタ、バモスアルパケ、エンタイミピラー、センシャ La patrona de los ciegos, Santa Lucía. Una canción de Miguel Ríos. c o m p u e s t a por Roque Narvaja. Un poquito de música nos ha venido bien. Aquí no hay playa porque ahora viene la letra. La letra con sangre entra que decían. Y en el caso de Rafa Cerro ni te cuento. Hoy、eh, la clave es i n t e r i n Una palabra cuya prosodia engaña es ínterin. Prosodia es el conjunto de reglas de la gramática que determina cuál es la pronunciación correcta y también la acentuación correcta. ínterin. La palabra ínterin, que significa intervalo de tiempo, intervalo de tiempo que transcurre entre dos hechos, según la academia, es esdrújula, no aguda. No se pronuncia ínterin como solemos hacer. Otra curiosidad, por cierto, ¿cómo se pronuncia el nombre del medicamento? o l e x a t í n como decimos? ¿O l e x a t í n que es lo que reza la caja? Otra curiosidad sobre ínterin, su plural es invariable, los ínterin, tal y como se recoge en otro diccionario, el panhispánico de dudas. ínterin, que se usa principalmente como sustantivo en construcciones como en el ínterin o en este ínterin. Se ve, sin embargo, escrita de forma inapropiada en algunos medios de comunicación. En el interín, la prima de riesgo ha bajado y el gobierno ha mostrado su satisfacción. En este ejemplo, lo adecuado habría sido, claro, en el interín, la prima de riesgo ha bajado y el gobierno ha mostrado su satisfacción. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres. Hay que decirlo más alto, Rafa. Somos más libres, somos más libres. i n t e r i n Ay, no me voy esta noche a acostar sin aprender una cosa más. i n t e r i n ya sabes, que tiene la tilde en esa primera i. Pues si no, está mal escrito. Todos los días, los consejos lingüísticos de Rafa Cerro.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 Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. m オ o ンダポー、よしおいでよしおいでよしおいでよしおい a よしおいでよしおい a v しおいで a し e いでよしお r でよしおいでよしおいでよしおいでよしおいでよしおいでよしおいでよしおいでよ m おいでよしおいでよしおいでよしおいでよしおいでよし Por supuesto, acordándose de toda su carrera. ¿Te acuerdas? La orquesta Mondragón, 38 años. Casi voy a redondear la cifra, voy a decir yo que es una cuarentona de buen ver, ¿no? A mí es que no me gustan lo s de las cifras, los 30, 38, la prejubilación. Yo empecé con 18, tengo ahora 56 y tengo ganas de seguir en la carretera, pues todo el... Cuerpo aguante, ¿no? Creo que,、eh, como en el caso de Miguel, ¿no? Que decía nuestro querido Miguel Ríos, me voy, me retiro, pero aparece el que vuelve otra vez. Es difícil dejarlo, ¿no? No sé si como Antoñete, pero, pero hay que volver, venir, el, el, el, el escenario engancha. Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute. 私たちの人生を見つけたら、私たを見つけたら、私たち見つけたら、私たちの人生を見つけたたちを見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生の人生を見つけたの人生を見つけ ウォーウォーウうーウォーウォーウォーウォーウォー。Oh, d o n d e nací, pues es reencontraros con nuestro público. Estuvimos hace nueve meses en la sala Arena y es un poquito entrar un poco en carretera, dar un recital de conciertos en tiempos difíciles para la lírica. Pues canciones viejas, nuevas, hablar de bandidos, hacer alguna versión, un homenaje que vamos a hacer t a m b i é n a Nuestro querido Lou Reed,、mm -hmm. también a los Beatles, también canciones propias. Una hora y tres cuartos de recital, el que le guste bien y si no, porque、pues、se vea en un partido de fútbol. <risa> Eso es lo que decía el bueno de Javier. Que al que no le guste, que no mire. Que se vaya a ver el fútbol, que hay fútbol todos los días.、Mm, este viaje de casi dos horas está a punto de acabar. Hemos estado contentísimos de acompañarte en este primero de mayo. Mañana volveremos a partir de las cuatro. Será el día de la Comunidad de Madrid. Y estaremos aquí celebrando el día de todos, en la radio de todos, la radio de todos los madrileños, Onda Madrid. Y es que nuestro homenaje final. no es con la voz de Guru Chaga, sino con la del auténtico Lou Reed, que estás en los cielos. Mañana más, hasta mañana.